como te contaba hace un ratito, eh, con una de las abogadas de Alfredo Ramón Olivera, eh, porque la noticia es que, entre otros, eh, César Milani va a ir a juicio oral, la fiscal a la fiscalía ha pedido esto. Viviana Reynoso está en línea para charlar con nosotros. Bienvenida a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Soy Fernando Tevele. Viviana, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás vos? Eh, muy bien por acá por Los Piojos. Un saludo también a toda tu audiencia. Te salió mejor a vos que a mí en la joya. Más natural, <risa> más natural. Más natural, lo mío es una una y y lo de ustedes es una r arrastrada. Eh. Así es. Bueno, finalmente Milani va a juicio, no va solo. ¿Por qué no nos contás por cuáles causas va y por Exacto. cuáles no? Exacto. Bien. Eh, sí, el día 24 de octubre, el juez federal de esta provincia eh, dictó el auto de elevación a juicio, como vos decías, eh, se eleva la causa eh, donde se investiga la privación ilegal de la libertad y tormentos de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Oliveira, eh, cuyos imputados son César Milani... Eh, ...el ex juez federal Roberto Catalán y también eh, Solano Alfredo eh, Santacroche... Uh -huh. ...quienes revistaban las filas del ejército en la época de los hechos. Eh, previo al, al dictado del auto de elevación a juicio, como ustedes eh, saben... Eh, ...la fiscalía requirió eh, la elevación... Eh, pero eh, hay una situación pendiente que tiene que ver con el hecho nominado 3, donde se investiga la privación ilegal de la libertad y los tormentos uh -huh. en contra de Verónica Ligiamata. Uh -huh. Ese tramo eh, aún continúa siendo investigado, toda vez que el juez federal de La Rioja y posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Eh, confirmó el auto de falta de mérito. Uh -huh. Nosotros, eh, si bien nosotros eh, en nuestra querella eh, no somos apoderadas de Verónica Mata, eh, no obstante lo cual, haber eh, participado del juicio, haber tenido acceso a todas las pruebas, nos permite decir... Eh, que también se encuentra aprobada la privación ilegal de Verónica, uh -huh. los tormentos y la participación de César Milani eh, en los mismos, ¿sí? pero esto eh, no Porque va, existen no. pruebas que no fueron consideradas ni por el juez de la instancia, como tampoco por eh, la Cámara de Casación, eh, y consideramos que procede, este, después que se tomen algún otro tipo de medidas, probatorias que va a sugerir, eh, sin lugar a dudas, la Fiscalía, el procesamiento de de Milani también por el hecho 3. Por ahora va eh, bueno, por, perdón, sí, por, es por ahora va juicio solo por las causas de los Olivera, no por la de Mata. Exacto. Bueno, el me, hecho 1 y 2 queda pendiente el hecho 3. Me corrijo porque eh, yo en la presentación... Sí, pre nosotros sí. vamos a tener un, un pequeño, digamos, demora porque el tribunal de La Rioja no se encuentra integrado, solamente contamos con un miembro eh, titular. Entonces, bueno, se va a eh, producir las designaciones por parte de la Cámara de Casación Penal hasta que quede firme el tribunal. Posteriormente, como este, ustedes también ya conocen, este, se hará eh, por parte del tribunal ya integrado la citación a juicio y este en su momento la, la fecha del debate no uh -huh. eh, esperamos que la misma tenga lugar en el año 2018 para que se pueda seguir avanzando con esta causa. Eh, otra de las cosas este, que, que es importante destacar eh, que Milani continúa detenido en el hospital eh, cárcel de Esaiza y uh -huh. eh... Contanos cómo fue el hecho de el secuestro y las torturas de los Olivera, y qué pasó con Olivera Padre. En el caso de Olivera Padre, eh, el día 12 de marzo de 1977, aproximadamente a las 4 de la mañana, y Junpe un operativo eh, de fuerzas conjuntas, militares, eh, policiales, Este, comandadas por Milani, quien en ese momento revistaba como subteniente del Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Eh, tiene lugar un allanamiento ilegal, violento, este, estas fuerzas iban armadas, ingresaron, como te dije, violentamente, rompiendo vidrios eh, de las ventanas, en la casa, levantaron a toda la familia, las mujeres semivestidas, los pusieron a todos contra la pared este, y les dijeron que los llevaban, eh, concretamente Milani es el que manifestó, que los llevaban a Pedro Adán Olivera eh, para averiguación de antecedentes. Uh -huh. El punto, por supuesto, eh, sin exhibir ningún tipo de orden judicial a los fines de la detención y tampoco del allanamiento. Por eso eh, está probado que estamos frente a un caso de allanamiento ilegal y de privación ilegal de la libertad, o como vos decís, de secuestro de Pedro Adán Oliveira. Uh -huh. eh, Pedro Adán Oliveira eh, fue trasladado, eh, y esto está probado también a nivel documental, eh, al Instituto de Rehabilitación Social, que ha quedado probado en la causa de Menéndez 1 que es una mega causa que se eh, eh, tramitó también acá en el Tribunal Oral Federal de La Floja, que ha funcionado un centro clandestino de detención de personas en esta cárcel, que por un lado estaba el pabellón de los presos comunes, y por otro lado el pabellón de, todos, de todas estas personas este, que estaban, por supuesto, secuestradas, incomunicadas, que este, habían sido detenidas, Eh, sin orden de juez, que tampoco estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, porque quedó probado que este, los decretos del Poder Ejecutivo fueron posteriores este, a los secuestros. Eh, bueno, eh, continuando, Pedro Adán Oliveira eh, fue alojado en una celda, fue torturado, eh, eso da cuenta el testimonio de Antonio Cano y de Miguel Godoy, Eh, que eran eh, otros detenidos políticos que uh -huh. lo conocían a Pedro Adán Olivera que tuvieron la oportunidad de ver el estado en el que él mismo había quedado después de las torturas. Uh -huh. Estuvo dos días eh, allí alojado en el, en el Instituto de Rehabilitación Social eh, a disposición del área 314, concretamente era eh, el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Claro. Eso da cuenta la prueba documental concretamente que es el cuaderno de ingresos y de egresos del Instituto de Rehabilitación Social que obra como prueba en el expediente. Eh, Continuó Pedro Adán Olivera a los dos días eh, fue dejado eh, tirado en el porch de su casa eh, con un accidente cerebrovascular con una hemiplegia izquierda eh, de esas lesiones, jamás pudo recuperarse, hasta que se produjo con posterioridad su fallecimiento. Uh -huh. En el caso de Ramón Alfredo Oliveira, eh, fue detenido eh, en su lugar de trabajo también por un comando conjunto. En el caso de Ramón Alfredo Oliveira, eh, eh, él fue comandada... Eh, el operativo de secuestro por Alfredo Sorreno Santacroche, que en este momento se avistaba como sargento en las filas del ejército, eh, lo llevaron también al Instituto de Rehabilitación Social, por supuesto sin orden de juez, este el, el decreto del Poder Ejecutivo también se dictó con posterioridad, o sea, estamos en presencia de secuestros lisos y ya nos estaban incomunicados. Y recién a los 15 días aproximadamente de que se produjo la detención de Alfredo, son llevados al juzgado federal de La Rioja, y recién en esta oportunidad se lo pone a disposición del juez, este, y como lo viene enalando Alfredo también públicamente a los medios, y lo denunció en su momento ante el la Comisión Provincial de Derechos Humanos eh, y en la época de la dictadura genocida lo denunció ante el mismo juez Catalán los tormentos eh, de los que él había sido víctima. Uh -huh. Esto es importante destacar que Alfredo Oliveira hizo la denuncia de los tormentos en el año 1979, Y en el año 1979, el ya síndico a Milani como uno de los autores de los tormentos psicológicos de los que fue víctima en el Juzgado Federal de la, Reo de la Rioja. Uh -huh. Razón por la cual esta querella eh, acusó a Milani como autor de el delito de tormentos, a diferencia de la fiscalía. Eh, quien lo hizo como partícipe necesario de los delitos de tormento Ahí va. Eh, si te puedo agregar algún otro detalle que te interese saber Sí, el, el ex juez Roberto catalán también forma parte forbaná parte de este juicio cuando se realice es porque por esta denuncia que hizo libera en el 79 que no fue atendida por catalán Por supuesto, no solo por la denuncia del 79 que Catalán la toma y se declara incompetente la gira al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sino porque este Catalán eh, estaba al tanto de todas las detenciones, digamos, eh, que le dio un, un marco de supuesta legalidad a todas estas detenciones ilegales que él tenía, Pleno conocimiento, como así también de que en el Instituto de Rehabilitación Social eh, los detenidos eran eh, torturados y sometidos a salvajes vexámenes. Uh -huh. Catalán fue condenado ya, de todas maneras, en el juicio sí, anterior ahí sí, en La Rioja. Sí, sí, Catalán fue ya condenado este, en la causa de Menéndez I, Eh, y también se lo hizo como este integrante de asociación ilícita. Por eso, en la causa de Olivera, como no se lo puede este, imputar dos veces eh, por el mismo hecho de asociación ilícita, sube la causa como partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y eh, de tormentos, tanto uh -huh. de mm, Pedro Adán Olivera como de Jamón Alfredo Olivera. O sea, no es solo por la denuncia del 79, sino también porque era juez cuando ocurrieron los hechos y no hizo... Fundamentalmente claro, porque por era juez y porque tenía pleno conocimiento. Está probado en la causa de Menéndez uno que también es, es prueba para la causa de Olivera, este que Catalán eh, asistía al Instituto de Rehabilitación Social y tenía pleno conocimiento de la situación en la que se encontraban los, los detenidos. Es más, este eh, existen innumerables testimonios eh, de haberse referido a Catalán, de haber denunciado concretamente este el, los, los tormentos que en aquel momento lo hacían como apremios ilegales. Y te digo, esto no es solo a nivel testimonial, existe el expediente que se tramitó en CONSUFA que se pudo recuperar, este donde no solo Alfredo Olivera, sino también Diana Quiroz, Antonio Cano y, y otros compañeros denunciaron eh los apremios ilegales. Por supuesto, Eh, todos los imputados en esa época, entre los que se encontraba Milani, eh, salieron sobresaídos. Uh -huh. Bien, y Santa Croce, con respecto a, a, a Milani, eh, ¿cómo eran las jerarquías ahí? Bueno, Santa Croce era sargento en, ese, en esa oportunidad, sí. Sí. Este Santa Croce intervino en la detención de Alfredo Rivera en la municipalidad del departamento capital y posteriormente este Alfredo Rivera lo reconoce en el en un galpón donde fue torturado porque Santa Croce le dice tocayo... yo Y al llamarlo Tocayo, Alfredo es Ramón Alfredo libera uh -huh. y Santa Croce es eh, Solano Alfredo Santa Croce. Allí le reconoce la voz, uh -huh. ¿sí? el eh, mismo le afirma a este bueno, a vos te va a pasar tal cosa, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si bien estaba... Vendado, Alfredo se conoce como integrante de, de las personas que estaban torturando, de la comitiva torturadora. Uh -huh. eh, nosotros siempre destacamos aquí el valor de todos los testigos, de todos los sobrevivientes eh, Pero me parece que el caso de, de, de Olivera es muy puntual y merece también que lo destaquemos Porque lo que implicó eh, la figura de César Milani al haber sido designado Al, al haber sido tantos años ayer nomás eh, jefe de, de ejército Eh, ...y que él haya sostenido eh, esa denuncia políticamente incorrecta... ...me parece que merece ser destacado, ¿no? Por supuesto, y aparte fue bastante eh, complicado lograr la imputación. Eh, la, impu la primera imputación eh, de Milani la hace un fiscalado ...que es un abogado de la matrícula... ...porque los fiscales de la Constitución imputaban a Menéndez, que era el comandante del tercer cuerpo de ejército del que dependía La Rioja, pero a Milani no lo imputaban. Entonces pasaron muchísimos años este hasta que eh, bueno, Milani recurso a todos los fiscales, por supuesto, en una maniobra claramente dilatoria, uh -huh. eh, hasta que eh, se integró la lista de fiscales eh, con eh, abogados de la matrícula. Es allí que el doctor eh, Luis Martínez eh, produce el primer requerimiento de instrucción, que es una ampliación de requerimiento de instrucción, donde eh, se plantea concretamente la participación de Milani, o sea la imputación, Eh, en los hechos eh, de la privación ilegal de la libertad y tormentos de Pedro Adán Olivera y de Ramón Alfredo Olivera. O sea que es muy valiosa la actuación de este colega de acá de las Riojas. Uh -huh. eh, bueno, vos decías que ahora la demora está en que se debe conformar el tribunal ¿Es de suponer que se conforme con jueces de la provincia? ¿O como ha sucedido en otros juicios en otras provincias? Eh, no, acá no... no se puede conformar no. con jueces de la provincia porque no tenemos ah. O sea, eh, eh, se está conformando con miembros de otros tribunales orales federales Tanto de Córdoba como de Tucumán Eh, estas designaciones las hace la Cámara de Casación Penal eh, en las causas por lo general estaban integrando con jueces de Córdoba y en la mega causa megacausa, la última que tuvimos, la integración se produjo con jueces de Catamarca y de Tucumán así que bueno, primero este es necesario tener el tribunal para poder avanzar en la causa bueno uh -huh. Bien, nunca me quedó del todo claro si este estamos charlando con la doctora villana Reynoso que es una de las abogadas eh, querellantes representando a, la, a alfredo Ramón olivera en esta causa que va a llevar a Milani Santa, Santa Croche y este catalán a juicio oral y público Ojalá que pronto eh, como mucho el año que viene nunca me quedó del todo claro si este si tu hermana que forma parte de la querella y que fue presidente de, ah, de, la, de la delegación de AFCA en La Rioja, fue delegada, ¿Eh? fue delegada claro, este si, si ella tuvo que dejar el cargo por criticar a Milani en su momento, ¿eso fue así o, o, o en realidad este la, la hicieron renunciar por otra cosa? Mira, eh, no es por criticar a Milani, mi hermana eh, forma parte de la querella, tanto la causa de Olivera como la causa de deledo uh -huh. es muy probable este que el pedido de renuncia se haya debido a esa situación uh -huh. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Bueno, eh, te agradecemos Viviana, ojalá que, que no entremos en maniobras dilatorias, ahora este, los genocidas están teniendo en la justicia demasiado espacio para recurrir a este tipo de maniobras que hacen que los juicios se extiendan, como si no se hubieran extendido ya demasiado en el tiempo. Eh, eh, el, el problema no, digamos, por supuesto, no son las maniobras dilatorias de los genocidas, sino es la política del gobierno actual de debilitamiento de la política de memoria, verdad y justicia. Claro. Y ¿sí? con el desmantelamiento de diversas áreas, la falta de cobertura de los tribunales, el tribunal de las Rioja, hace ya dos años este que se han concursado los cargos y todavía no, no se hicieron las designaciones, uh -huh. este bueno... Eh, esto digamos no es casual sino que forma parte no es cierto de, de, de una política donde se tiende si en lugar a dudas a la, a la impunidad biológica no te sorprende que en el caso de, de ledo este el imputado que el principal imputado que es el ex capitán sanguinetti se encuentra en libertad por uh -huh. el homicidio de de Alberto Ledo, claro. sí Y tenemos otros casos este como eh, donde se descarga absolutamente todo el peso de la ley, como en el caso de los hostigamientos que está sufriendo Milagro Sala. Por un lado tenemos a los dirigentes sociales encarcelados y por otro lado tenemos mm. a los genocidas que se pasean con nuestros hijos en la calle. Claro. Eh, eso no forma parte de las maniobras dilatorias de los genocidas. No uh -huh. hay una política de Estado. Claro. ¿Sanguinetti vive dónde? ¿Vive allí en La Rioja? No. No, no, en no. Tecomán. Sanguinetti lo trajeron de España. Debe estar en España. Lo que pasa es que ah. se le vencieron los plazos de la prisión preventiva y... Este, y la cámara todavía está analizando eh, las apelaciones claro. con una demora que la verdad eh, no tiene ningún tipo de justificativo uh -huh. lo fue no ocurrido eh, con la cámara de apelaciones de Córdoba que la verdad este fue bastante eh, tuvo bastante celeridad a la hora de expedirse en relación a las distintas apelaciones, porque Milani ha venido planteando excepciones desde el primer día que compareció al juicio. O sea, no es solo la apelación del procesamiento, sino ha recurrido absolutamente todo, eh, ha planteado nulidades, de cada acto procesal y la ha llevado a toda la corte. Claro. O sea que esto se había convertido en una calecita hasta que el juez Piedrabuena decidió ahora en febrero del 2017 citar indagatoria y detenerlo. Pero desde el año 2013 venimos dando esta vuelta. Uh -huh. Viviana Reynoso, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Gracias por a ustedes. Hemos charlado con una de las abogadas de Alfredo Ramón Olivera. Eh, no sé si se entendió, quiero aclararlo por las dudas, por si no quedó claro, lo, la situación que vivió la hermana de, de, de Viviana Reynoso, María Elena, eh, que también es parte de la querella como abogada y que fue era la delegada, de, de la autoridad que tenía que aplicar la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual en La Rioja, en las provincias había delegaciones, ella era la delegada, estaba a cargo allí de esa tarea, y en un momento le pidieron la renuncia porque les resultó incompatible que fuera además la abogada en contra de quien en ese momento era el jefe de ejército. Digo, para que quede claro que este no solo estuvo como jefe del ejército, sino que también el se impidió desde el poder eh, durante el gobierno anterior que Milani fuera siquiera procesado o eh, llamado a declarar, ni siquiera estamos hablando de la detención que ocurrió después, ¿no? Muy loco, muy loco y lo otro que quería aclarar es en realidad corregirme porque en la previa de la nota yo me refería a Cecilia Mata que es la hermana de Verónica Mata la causa que se tramita aquí que todavía no no será elevada a juicio oral por falta de mérito contra Milani, tiene que ver con el secuestro de Verónica Mata. Cecilia es su hermana es una activista eh, de la Asamblea eh, Riojana en contra de la minería y por eso mi confusión.